Primer libro de los Reyes, capítulo 22. Tres años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel. Y aconteció al tercer año que j o s a f a t rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y al rey de Israel dijo a sus siervos: No sabéis que r a m o t de Galaad es nuestra, y nosotros no hemos hecho nada para tomarla de mano del rey de Siria. Y dijo a j o s a f a t ¿Quieres venir conmigo a pelear contra r a m o t de g a l a t Y j o s a f a t respondió al rey de Israel: Yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Dijo luego j o s a f a t al rey de Israel: Yo te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a los profetas como cuatrocientos hombres, a los cuales dijo: ¿Iré a la guerra contra Ramón de Galaad o la dejaré? Y ellos dijeron: Sube, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y dijo j o s a f a t ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová por el cual consultemos? El rey de Israel respondió a j o s a f a t Aún hay un varón por el cual podríamos consultar a Jehová. Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza bien sino solamente mal. Y j o s a f a t dijo, No hable el rey así. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, Trae pronto a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y j o s a f a t rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla, vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedechías, hijo de Kenahana, se había hecho unos cuernos de hierro y dijo: Así ha dicho Jehová, con e s t o s acornearás a los sirios hasta acabarlos. Y todos los profetas profetizaban de la misma manera diciendo: Sube a r a m o t de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en la mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí que las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de alguno de ellos y anuncia también buen éxito. Y Micaías respondió: Vive Jehová, que lo que Jehová me hablare, eso diré. Vino pues al rey y al rey le dijo: Micaías. Iremos a pelear contra Ramón de Galaad o la dejaremos. Él le respondió: Sube y serás prosperado, y Jehová la entregará en mano del rey. Y el rey le dijo: ¿Hasta cuántas veces he de exigirte que no me digas sino la verdad en el nombre de Jehová? Entonces él dijo: Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Jehová dijo: Estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Y el rey de Israel dijo a j o s a f a t No te lo había yo dicho. Ninguna cosa buena profetizará él acerca de mí, sino solamente el mal. Entonces él dijo: Oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, A su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? Él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás y aún lo conseguirás, ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces se acercó Sedequías, hijo de Kenaana, y golpeó a Micaías en la mejilla diciendo: ¿Por dónde se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, He aquí tú lo verás en aquel día, cuando te irás metiendo de aposento en aposento para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, Toma a Micaías y llévalo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joas, hijo del rey. Y dirás, Así ha dicho el rey, echad a éste en la cárcel y mantenedle con pan de angustia y con agua de aflicción, Hasta que yo vuelva en paz. Y dijo Micaías: Si llegas a volver en paz, Jehová no ha hablado por mí.、Y、enseguida dijo: Oíd, pueblos todos. Subió pues el rey de Israel con Josafat, rey de Judá, a r a m o t de Galaad. Y el rey de Israel dijo a Josafat: Yo me disfrazaré y entraré en la batalla, y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó. Y entró en la batalla. Mas el rey de Siria había mandado a sus treinta y dos capitanes de los carros diciendo: No peleéis ni con grande ni con chico, sino contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: Ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él, mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros, Que no era el rey de Israel, se apartaron de él. Y un hombre disparó su arco a la aventura, e hirió al rey de Israel por entre la juntura de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: Da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día. Y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: Cada uno a su ciudad y cada cual a su tierra. Murió pues el rey y fue traído a Samaria, y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaron allí conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab Y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó y todas las ciudades que edificó, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Acab con sus padres, y reinó en su lugar Ocosías su hijo. j o s a f a t hijo de Asa, comenzó a reinar sobre Judá en el cuarto año de Acab, rey de Israel. Era j o s a f a t de treinta y cinco años cuando comenzó a reinar.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 Los demás hechos de Josafat y sus hazañas y las guerras que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Barrió también de la tierra al resto de los sodomitas que había quedado en el tiempo de su padre Asa. No había entonces rey en Edom, había gobernador en lugar de rey. Josafat había hecho naves de Tarsis, las cuales habían de ir a Ofir por oro. mas no fueron, porque se rompieron en e s i ó n g e b e r Entonces Ocosías, hijo de a c a b dijo a j o s a f a t Vayan mis siervos con los tuyos en las naves, mas j o s a f a t no quiso. Y durmió j o s a f a t con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y en su lugar reinó Joram su hijo. Ocosías, Hijo de Acab comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, el año diecisiete de j o s a f a t rey de Judá, y reinó dos años sobre Israel. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel. Porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre.